y eso, encontrar el, el mejor rendimiento de él va a ser el mejor rendimiento para el equipo Héctor Almandosa en conferencia de prensa al término del encuentro ayer donde Rangers empató 2 a 2 con Iberia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 Barnechea, 9. Ranger se mantiene noveno con 8. Curicúnido y Copiapó tienen 7. Puerto Montt, Iberia, Concepción y Santiago Borning, 6. Colista, Coquín Munido con 4. Los buenos, bonitos...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 creo que eso, se hizo un buen partido los primeros 15 minutos creo que entramos muy bien tomamos varias ocasiones de gol pero, pero el fútbol de atención y creo que hoy, hoy nos faltó eso eh, ¿Equilibrio? ¿equilibrio? no sé si tanto equilibrio pero atención en jugadas puntuales que nos costaron el empate eh, Iberia jugaba bien un equipo que, que, que administraba bien la pelota la verdad que nos vamos tristes porque creo que hubiese sido bueno haber ganado eh, hicimos todo para ganar pero, pero nos contamos con un golazo en el segundo tiempo que, que marcó el, el 2, -2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 Eh, somos conscientes, pero también somos conscientes de que, que tenemos que mejorar y conseguir un rápido porque este plantel se armó para pelear. Gracias, César. Miguel, ¿qué es eh, lo mejor que yo diría? Eh, por varios momentos la presión, la intensidad de, de buscarlo en el área contraria.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 salió bien porque no, no merecíamos perder este partido creo que merecíamos totalmente ganar el partido pues el negro, Salinas un golazo la meta del ángulo que no, no, nada que hacer entonces mucha rabia mucha bronca pero, pero creo que hoy día se notaba un avance creo que el equipo mejoró creo que salió, salió mejor así que vamos por este camino el equipo ha hasta el final como lo viene haciendo siempre y creo que creo que tenemos que sacar esto adelante con, con, con, con, con trabajo y, y vamos vamos a meter estoy seguro que vamos a meter un par de triunfos y vamos a meter arriba otra vez cada entrenador tiene tiene su metodología su, su sello y que se pudo asimilar en tan pocos días con héctor al el profe nos pide nos pide mucha intensidad nos pide nos pide presión eh, hay juga que también que, que también juga táctica que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 cuando son las 14 horas con 33 minutos y volvemos con más señal deportiva. No se cambie, tenemos eh, mucho más en el siguiente bloque.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 Una señal en aire Señal Deportiva Deportes Durante cinco días duros oro El trabajo Llegó la hora Continuamos con Señal salvo, Deportiva salvo, A través de Fantástica Hasta el momento Temuco y Cobreloa Pelean a muerte el primer lugar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 Boris, ¿tiene estudios de administración de empresas? Eh, ¿Tiene el título para ejercer en esta función que los clubes chilenos ya comienzan a aplicar en, eh, eh, en sus equipos eh, eh, como modelo en lo que vemos en Europa? Ah, oh, obviamente hace muy poquito ya me titulé aquí mismo en Calama es donde estudié, di un examen de grado, preparé eh, mi test y todo, todo lo que tengo que llevar con eso para poder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 en algún equipo y, y obviamente lo les gustó eh, andaban buscando un perfil de, de gerente deportivo que ojalá haya jugado fútbol que, que haya tenido un, alguna trayectoria en el medio y bueno, calzaba con, con todo el perfil, así que no me quedó otro que venirme de vuelta no, Borici, ¿Cuánto tiempo lleva trabajando en Cobreloa? Yo tres meses, más o menos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 y me he estado bien, bien, bien afirmado en este tema de cosas, en busca de auspiciadores yo como exjugador, y, y, y la verdad que gracias a Dios me fue bastante bien en esta zona, entonces he, he tenido muchos contactos para poder tener nuevas empresas que nos apoyen económicamente en un Como gerente deportivo, ¿tuvo participación en la elección de César Vigevani como entrenador y en la contratación de los jugadores? Sí. Bueno, yo tuve que apoyar en, en, en mucho el tema de la diligencia con lo que eso, pero se llegó unos un, un, un días que yo, con, con, con el tema, para ser bien sincero, con, el, con la elección del técnico, pero si sí los jugadores que el técnico quería o que no quería, o las opciones que, que, de, de posiciones, eh, traté de ayudarle lo más que pude para, para que tuviera lo que el, lo que le había pedido. ¿Qué tipo de entrenadores Vigevani creó?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 ni vandalizarme con el tema ni Rangers y se llama? rangers y Cobreloa fueron los clubes que lo marcaron en su carrera ¿no? por supuesto o sea, igual yo soy rangerino, si todo el mundo lo sabe pero ahora tengo eh, esta posibilidad de poder empezar mi carrera como gerente deportivo y aquí en Cobreloa y hacer lo posible por que Cobreloa sea uno de los equipos que, que estuve a primer este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 lo que hay el lo que quiere hacer ya después empiezan una, una serie de, de, de cosas o, o, de, o, o de trabas que van haciendo que a lo mejor no pudimos traer económicamente al jugador que él quería pero sí vamos a traer algo imparecido eh, también existe la posibilidad de que a lo mejor eh, eh, la parte digerencial también eh, necesite contratar un jugador porque sabe que ese jugador eh, va a llevar gente al cabello o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 Obviamente que nosotros nosotros digo, perdón, obviamente que Ramírez siempre tiene que estar en, en, en, en primera por, por todo lo que lo que entrega y lo que, lo que y la gente que disfruta tanto yo lo sé. ¿Tiene plantel para estar más arriba en la tabla? Por supuesto, por supuesto que sí. Conozco yo creo de la mayor, la más de la mitad del, del plantel y no me cae la nada. ¿Sí? Pues, empezaron mal